Puedes sentarse, amado. El libro de Proverbios dice: o í r hijos, la enseñanza de un padre y está atento para que c o n o z c á i s c o r d u d a Porque estas cosas, dice Romanos 15, porque estas cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de, de las escrituras tengamos. Esperanza. Amén.、Sí. Estudiando la poción, la p a s i a l de esta semana, llama la atención a l g o muy poder común: que la primera sesión de la c i u d a Contiene ocho grandes sesiones. Y la última sesión de esta parcial termina con e l Mishba mandamiento de s i s i Como todos sabemos, el s i s i contiene ocho hilos en su acabado. Es interesante notar que. Así como el Sistí tiene ocho cordones o hilos, así esta sesión de la Torah tiene ocho sesiones. Shemini, ocho. Ocho se ha enseñado que el ocho significa que algo. Trascendental va a ocurrir. Algo grandioso va a suceder. Y este se va, algo trascendental y grandioso va a suceder、Amén. en los corazones de cada uno de ustedes. Amén. Así que espero que después de que usted reciba esta palabra de Hashem, Ocurra algo grandioso en su vida, algo que e t e r n o tenga reservado para usted en este diferente y hermoso Shabbat. Amén. La pasada de esta semana comienza diciendo: Vaya a haber, adorar el Mosel h e m o r que a que nad,、eh, que a n perdón, Canaán, c a n á n en ese caso.、Eh, este no habló a m o s h e diciendo: Envía para, para ti hombres que exploren la tierra de Canaán. Que yo entrego a los hijos de Israel, a un hombre por cada tribu de sus ancestros, enviarás. Todos ellos son príncipes, cabeza de su casa. Envía para ti unos hombres. Versículo 1. Capítulo 13, ve la paella en cuestión. Es preciso destacar que esta orden de Jacén estuvo precedida por una solicitud firme y espontánea del pueblo. Y así lo describe Moisés cuando les recuerda. Este episodio, en la p a r a de Baín, el, el capítulo 1, versículo 22, dice: Y se acercaron a mí y dijeron: Mandemos primero a unos hombres para espiar la tierra y que nos informen. Esa petición. Ante esta petición, m o i s é s consultó con Hashem. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? Y Hashem le dijo: Envía para ti, s e r á h e j a Envía para ti. Si ellos así lo piden y tú estás de acuerdo, Enviado. A simple vista podemos ver, observar, que no fue el Eterno quien envió a los espías. Fue Moisés. Hacen lo permitió. La palabra s h e d a h es la raíz de s h e d a h i m Que significa enviados, también se usa como apóstoles. s i e l a significa envía. Y deja por ti mismo. Entonces, s q u c e envía por ti mismo? Por consiguiente, no fue una intrusión dada directamente por Hashem, sino permitida por Hashem. Aquí tenemos una primera lección que debemos de aprender. Muchas veces insistimos con el Señor. En ciertas cosas para obtener permiso para hacerlas, y finalmente el Señor nos da, nos las permite las permite. Pero el hecho de que el Señor lo permita, las permita, no significa que sea la voluntad perfecta para nuestras vidas. Ya el Señor ha dicho, había dicho que la tierra de, de que estaba dando era buena, que f l u í a leche y miel. Pero los hijos de Israel insistieron en que enviar primero para creer después. El plan del Señor es, era diferente. Crean y vean. Crean y vean. Ellos decían: Miremos para creer. ¿Cómo sabemos que este mandamiento no vino directamente del Señor, sino que vino del pueblo? Aquí entra Un principio de interpretación bíblica que nos permite descubrir en otros textos lo oscuro y o difícil del texto previo. Vayamos a, a Deuteronomio, capítulo 1 de Evaín, capítulo 1, 19 al 23. La palabra dice: Cuando salimos de o e anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto. Por el camino del monte del amorreo, como Adonai, nuestro e l o a nuestro Dios, nos lo mandó, llegamos hasta c a d e s Barnea. Entonces os dije: Habéis llegado al monte del amorreo, el cual Adonai, nuestro Dios, nos da. Mira, Adonai, tu Dios, tu Eloah, te ha entregado la tierra. Sube y toma la. Sube y toma posesión de ella. Como Adonai. El Dios de tu Padre te ha dicho: No temas ni demayes, pero os acercaréis todos a decirme: Enviemos hombres delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades. ¿A dónde hemos de llegar? La propuesta me pareció bien y tomé doce hombres, de entre vosotros, un hombre por cada tío. r i Así que hasta el propio Moisés fue atrapado, seducido en aquella propuesta. No fue Jacob que dio. la Orden. Dios la permitió. Amados, en vez de creer ¿eh? una vez y por todas al Señor, en el sentido que ya Adonai había dicho, había dado la tierra y que lo tenía, y lo que tenía era que hacer que subir y tomarla. Como posición. Pero el pueblo i s r a e l prefirió mirar por e l l o m i s m o antes de creer. s i e n t a conmigo. Ustedes saben el resto de la historia. Se enviaron 12 espías. Uno por tribu, cuando regresaron, dieron sus informes al pueblo. Y vamos a ver el informe que ellos le dieron al pueblo. Eso está en el capítulo 13 de Números, versículo 25 al 33. Veamos qué dice. El informe presentado por estos espías.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 A ellos y a toda la congregación, les mostraron el fruto de la tierra. Les, y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual n os enviaste, la que ciertamente fluye de s i m i e l Y este es el fruto de ella, más el, más el pueblo. Que habita en ella, en aquella tierra, es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de a n a k Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo Habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Capítulo versículo 30. Entonces Cae hizo callar al pueblo delante de Moisés dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que e s t u v i e r o n con él dijeron: No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron más entre los hijos de Israel de la tierra que había, habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traiga a, los, a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos, En medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de a n a k raza de los gigantes, y éramos nosotros, a n o s o o s p a r e c e r como l a n g o s t a y así le parecíamos a ellos. Si hacemos un análisis a. A primera vista, este informe nos muestra que hay dos partes en él. La primera parte, lo que vieron. Aquí todos coinciden. La segunda parte, cómo lo interpretaron. Aquí el grupo se、si、divide en dos. Según el informe que tenemos delante, todos todo, se vieron lo mismo. Según el versículo 25-29. Todo esto era cierto, amado. La tierra fluye de chimiel. Y aquí está una demostración de fruto. Ellos llevaron una d e m o t a c i ó n de fruto. Se dice que tiene que hombres cargar, como cuatro o seis hombres, un racimo de uva. i Me d i j i s e Entonces, aquí se cumplen las promesas del Eterno que e s daría una tierra que fluye. あっ、僕が見たことない。 Sigamos entonces analizando sin prevista este informe. Dice: el pueblo que habita la tierra es fuerte. Ciertamente fue así. El pueblo era un pueblo feroz. También dice: las ciudades grandes y fortificadas、eh, Era en realidad e era r así, a eran grandes y fortificadas. Comenzando con la primera de todas, Jericó. Había gigantes en la tierra, ciertamente habían, a l l í estaban los gigantes. La ubicación que hicieron de los habitantes de la tierra. También era cierto. Los jebuseos ubicados en la parte montañosa y los cananeos junto al mar y a la ribera del Jordán. Hasta aquí todo era cierto. Era así, tal como lo informaron. Pero aquí es lo importante, es lo que lo voy a decir, amado. Una cosa es lo que usted ve, y otra cosa es lo que usted interpreta de lo que ve. Una cosa es lo que usted ve, y otra cosa es lo que usted interpreta de lo que usted ve. ¿Le ve? Y ahí es por que muchas veces nos buscamos problemas con los hermanos, con los familiares, con los amigos, porque vemos una cosa, interpretamos una cosa que no, que no es. Una cosa es lo que usted ve y otra cosa es cómo usted reacciona antes de lo que usted ve. Escrito está. Porque por fe andamos, no por vista. Así nos está enseñando, amados, que tenemos que optar por creer en su palabra más de lo que creemos en lo que vemos. Aquí el grupo se divide n dos. Diez espías enviados por Moses interpretaron los hechos según sus propios ojos. Versículo 31, 33. Si alguien lo tiene, p u e d el e e r l o por favor. Capítulo trece, número t r e i n t al y uno a e s Amén. Primero, no podemos. Es u No podemos. Segundo, la tierra se traga a sus moradores. Tercero, sus moradores son gigantes. Y cuarto, somos como l a n g o s t a Permíteme decirle esto, amado. Cuando usted guía su vida por los informes que le vienen por, por los ojos y no por los informes que le v i e n e por medio de la fe en lo que Dios ha prometido, siempre va a coger el riesgo de caer en este mismo pecado de interpretación equivocada de los hechos. Si es así que prometió algo, Eso l que se va a cumplir. h a y que yo veo otra cosa, lo que tú estás viendo, pero el Señor l e prometió otra cosa. Las circunstancias que rodean su vida, s u vida, deberá ser i m p e ser interpretada a la luz de lo que Dios ha dicho en su promesa, no a la luz de n u e s t r o p r o p i o r e c u r s o Ciertamente, que con nuestros propios recursos no podemos, pero con los recursos de Dios, todos lo podemos. Amén. ¿Quién, anda, ¿Quién está conmigo? ¿Quién me sigue? El segundo grupo, compuesto por dos s e r a h i m enviados. Vamos a ver la interpretación de estos dos hechos. Vayamos al capítulo 13, versículo 30, y después al c a versículo 6 y 9. Entonces Cae hizo callar al pueblo delante de l a n t r e Moisés y dijo: Subamos luego. Y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Versículo 6, capítulo 14 al 9. Y Josué, de Josué, hijo de a n ú m y Cae, hijo de Jefune, que eran de los que habían reconocido la tierra.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 Y nos ya entregará tierra que fluye leche y miel. Por, por, por tanto, no s e á s r e b e l d e contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Adonai. no Los demás. A ver, quiero que vean esto m a o José y Caleb, y Rosúa y Caleb vieron lo mismo: los gigantes, las murallas, las fortalezas del enemigo, su ubicación estratégica, estratégica tanto d e los montes como en los l l a n o s pero interpretaron aquellos hechos teniendo en cuenta un factor central: la promesa del Señor y la presencia del Señor en medio de ellos. ¿Está el Señor en medio de ti? Casi de todo, no de todo. El Señor está en medio de ti, su presencia está en ti.、Sí. Observa lo que dijo Josué y Cali: a d o n a d nos llevará a estas tierras y nos será、e、entregada. No lo comeremos como pan. Porque con nosotros estaban ahí. Esta es una gran enseñanza, amado, que no podemos olvidar. Escuchen bien. La gran diferencia en la vida no está en las dificultades o las desventajas. La gran diferencia entre nuestras vidas. No está en la diferencia entre realidades y posibilidades. La gran diferencia viene dada por la promesa del Señor y por la presencia del Señor en nuestras vidas. El Señor lo ha prometido y está con nosotros, y si el Señor lo ha prometido, Y está con nosotros, ¿podemos o no? ¿Podemos o no? ¿Podemos o no? Amén. Aparte de Vija, la porción del Pacto Renovado del Código Real. ¿Qué nos dice la lectura? Yeshua envía a 70 mensajeros por todas las ciudades y aldeas de Israel. ¿Y cómo lo envía? De dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Así como Josué y Caet. Formaron el grupo de los que dieron un buen informe, que se atrevieron a creer en las promesas de j a c q e s y confiar en su presencia. Así que Yeshua los envía de dos en dos. Ellos debían confiar en las promesas del Señor y en su presencia. ¿Cuál fue la promesa? Vayamos a Lucas, capítulo 10, 8 y 9. Dice: En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comé lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decide: s i ha acercado a vosotros. El reino de Dios. ¿En qué nombre iban ellos? El nombre de? de Yeshua. Quiero hacer un paréntesis. Espero ¿sí? que no me v o y a a desviar. Sobre esto que dice, porque me lo han preguntado. Comé lo que os pongan delante. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comé lo que os pongan delante. Ah, entonces, s e das cuenta? Uno puede comer cochinito. Déjeme decirle. Lo siguiente. Yeshua dijo: Yo he venido a buscar ovejas perdidas. El mensaje a quien ella a enviado. Si Yeshua mismo, el mensaje suyo, Fue a los hebreístas judíos, tenían costumbre hebrea, guardaban la Torah, vamos a decir, lo, lo que se podía, porque el, el, el, el vino a buscar los enfermos, no a los sanos. Pero s u costumbres e prevalecían. e Lo que es el casio, y la comida. Entonces, de dos en dos, lo envió en, en las casas de los hebreos, en las casas de gentiles. Entonces, lo que le iban a servir a ellos era comida que era permitida. Comer lo que l os pongan delante. Obviamente, no vayan a ser penitencioso. s No, yo no quiero esto, yo quiero otras cosas. Así, eso a lo que realmente se te refiere. n Sea humilde, come lo que te, te pongo. Si te pones un pancito con una hierbita, ¿cómo te das eso? e Pues ya. Ah, no, yo quiero un, un trozo de o v e j o o de un cabrito. No, si no hay. Eso es lo que hay. Entonces, en nombre de quién iban ellos, en nombre de Perezúa. Ellos se atrevieron a creer las promesas y fueron en su nombre. ¿Cuál es el resultado? Vayamos al versículo 17, 18, capítulo 10 de Lucas, que estamos desarrollando. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Adón, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: Yo veía. A Satanás caer del cielo con un c a r ñ o Así que cuando usted predica la palabra, y los milagros y las señales acompañan la palabra, trayendo libertad, sanidad y esperanza al pueblo. Eso significa que los poderes del mal que impedían que la libertad se manifestara y que la sanidad se mostrara y que la esperanza fuera l r e a l i d a d fueron quitados del medio por el poder de la palabra. Amén. Por eso dije, hoy es Shimni, algo ha de ocurrir en cada uno de nosotros, a través de esta palabra. Lo que estoy tratando de decir, amado, es la señal de la llegada d e l reino d e Dios, es que el poder del enemigo es vencido en el nombre de j e s h s a Hamasía. Salvación, libertad y victoria, amado. ¿Qué sucede cuando usted se atreve a creer en las promesas del Señor y regir su vida por su presencia? El resultado es que el Señor le da a usted mayor autoridad. ¿Qué pasó con José de Josué Josué y c a e n Luego de que Mosé murió, murió, Josué y c a e n recibieron mayor promoción, mayor、eh, autoridad en, la, en el reino de Israel. ¿Qué pasó con los emisarios? Con los enviados por Jesús, por aquellos setenta que él envió de dos en dos. Y cuando tra regresaron, trayendo un buen informe, no como un informe que veo a aquellos 10 espías, no, ese es un buen informe. ¿Por qué? Porque se atrevieron a creer en las promesas y en la autoridad de j e s u a fueron elevados a un nivel más alto de autoridad. ¿Quién está conmigo? Veamos bien lo que dice Lucas 17 y 18. Volvieron a. Los setenta, con gozo diciendo: Señor, a uno de monos i e nos sujeta en tu nombre. Y le dijo: Yo vería a Satanás caer del cielo como un rayo. El diecinueve, Os doy p o s t e r i d a r de o d i a r Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de l e n e m i g o y nada os dañará. Eso no fue dicho cuando fueron fue enviados. ¿Qué les fue prometido cuando fueron enviados? En cualquier ciudad donde entréis y os reciban. Comer lo que los pongan delante. Y sanar a los enfermos que en ella haya. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Sanar a los enfermos que en ella hay, haya. Fue orden, eso fue lo, lo que、eh, dijo Ishua. Pero ahora, s e a ñ a de mayor autoridad. Versículo 19: Os doy potestad de hollar, serpiente s y e s c o r p i o n e s y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os d a ñ a r á ¡Aleluya!、Sí. Sin embargo, y e s ú s nos advierte de algo. Lo más grande no es que los demonios se sujeten. No es lo más grande que los demonios se nos sujeten por la autoridad que el Mesías nos ha dado sobre e l l o Lo más grande no es s u j e t a r los demonios. Lo más grande es pertenecer al reino de Dios y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más grande. Aleluya. La actúa como un pez en cortada. Aleluya. ¿Por qué no? Bueno, es una palabra de vera. Lo más grande no es sujetar el mal al enemigo, sino estar en el reino del bien. ¿Ok? ¿Está n entendiendo? Lo más grande no es destruir las tinieblas,、no, sino ser luz. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? En conclusión, amados, tenemos en todo esto que hemos hablado hoy una gran lección que no debemos olvidar nunca. Cuidado con interpretar las circunstancias de su vida divorciado de la fe. Divorciado de las promesas del Señor e ignorando su presencia. Cuidado. Cuidado con evaluar lo que, lo que está frente a usted. Lo que, sucede, lo que sucede en su caminar sin tener en cuenta lo que Dios le ha prometido y sin tener en cuenta. A, a la feba a colchón. Si lo haces, coges el riesgo de estimular tu mente de esta manera que dañará tu vocabulario, y dañará tu cuerpo y dañarás a tus hermanos que te rodean. Daño colectivo. Tu vida no será. Una que alienta, sino una que desanima. Desanima. No, desanima. Lluvia no será una vida que lleva adelante, sino que retrasa. Lluvia no será una que avanza, sino que retrocede. Tu vida no será de las que caminan hacia lo prometido, sino que regresa a lo prohibido. El Señor había dicho: Por este camino de Egipto nunca regresarás. Pero ahora aquellos malos mensajeros estaban diciendo al pueblo: Designemos. Un capitán y regresémonos a Egipto en abierta r e l i d a d e Dios al, al Señor. Y fíjate lo que sucedió: el el, el animal de, de oro, el b e s e r o de oro. burro。 Amado, a que este sea siempre el resultado de interpretar nuestras circunstancias sin tener en cuenta la promesa y la presencia de Hashem. Recuerda la enseñanza de l Apareyá, parte de Shabbat. Si nos aferramos a sus promesas, Y si tenemos en cuenta su presencia, seremos siempre instrumentos de Dios para ver grandes milagros. ¿Tenía o no tenía razón Josué y Cale? Tenía razón. ¿Qué pasó con Jericó? La, la primera y gran ciudad amurallada. Con que se encontraron, si vemos la escritura, vemos que no tuvieron, no, no, no, no hubo falta de disparar una flechita, ni sacar una espada para, para conquistar a Jericó. Simplemente vemos a un pueblo. Obediente. Así como e Bellacó. v u e l v obediente. Cuando gritaron y sonaron los s h o f a r i n los muros se vinieron abajo. Como ustedes saben, desde de sus cimientos. Y el Señor le dio la primera y más grande victoria de su vida. ¿Qué h a b í a pasado si hubieran regresado a Egipto? ¿Qué hubiera pasado? El daño, el desastre, h a b í a sido. Tan grande el daño y el desastre habría sido tan grande que no podemos ni siquiera imaginarlo. Bien, una versión al final y concluyo. La experiencia del envío de los. De los e enviados, de los emisarios, prueba que el gobierno de Adonai no es dirigido por lo que dice la mayoría, sino por lo que, lo, por lo que Dios ha dicho y prometido a su pueblo. Ahí vemos a Israel. A pesar de las circunstancias, Jacero Mendes está apoyado por gentiles, sí, pero Jacero Mendes porque lo prometió y su promesa no cae nunca. Si la decisión de Israel se hubiera tomado en virtud del informe, De la mayoría que fue 10 contra 2, es decir, mayoría casi absoluta, hoy no tendríamos el a c o r a l ni siquiera el país Israel, ni Mesías ni Salvación, porque se había regresado a lo prohibido, a Egipto. Pero los asuntos de Dios y el reino de Dios no seguía por lo que dice la mayoría, sino por lo que Dios mismo ha establecido y ha designado para su pueblo. Y Dios ha bendecido a Venezuela. Del s d e e momento que el, el primer hombre que puso su pie allá en coro. El del pueblo de Israel, el Señor ha bendecido a Venezuela. Y hará que Venezuela sea un país libre, salvo, salvo. Porque su promesa, su bendición está en Venezuela. La palabra del Señor y el Espíritu del Señor, operando juntos, Les darán a usted una nueva mente, la mente de Mashiach. Deja que esta enseñanza en de la Torah para este Shabbat, amado, se c o n v i e r t e en un instrumento de Dios para que tu mente sea renovada al punto que no pienses ni confieses según tu propio criterio, sino según el criterio. De la palabra y del Espíritu Santo operando en, desde adentro de ti para que tu mente sea renovada.、Amén. Al punto de comenzar a pensar como j e s h u a y a vivir como j e s h u a Deja que tu apego a las promesas te lleve a vivir en su presencia. Y que estas dos cosas determinen un camino y una obra de fidelidad en tu vida. Fidelidad en tu vida. El resultado será una autoridad superior, una promoción para mayor autoridad y para mayor servicio en el reino de Dios que no se rige. que No se conduce por lo que piense la mayoría, sino por lo que Dios ha dicho y ha crecido para su pueblo. Amén. Shabbat Shalom.